Mi en casa, episodio 363 Muy buenas, bienvenidos a este episodio premium En el que os voy a explicar cómo hacer queso Bien, antes de nada Este episodio va apoyado con una guía rápida en pdf Algo muy sencillo Pero que os invito a que lo escuchéis con ella delante Pues para poder haceros bien una idea de lo que estamos hablando ¿no? Que a veces es un poco difícil pues explicar solo en formato audio Sobre todo si no lo hemos visto nunca pues eh, Cómo hacer queso Así que vete a mijimencasa.com Barra /queso o buscas en villimencasa.com el episodio 363 que sale un queso ahí al que le falta un trozo para eh, descargarte este este PDF y que mientras pues vaya contándote cómo se hace, pues tengas ahí paso por paso, ¿vale? Son diferentes puntos y bueno, vamos a ver cómo hacerlo. Eh, importante, antes de empezar, a ver, esto vale para hacer un queso curado o semicurado eh con leche cruda fresca o pasteurizada, si es una si es leche cruda Eh, debe madurar al menos dos meses para que posibles patógenos pues eh, hayan muerto en ese, en ese periodo de tiempo y eh, también vale para hacer queso fresco ¿vale? entonces con esto me quiero decir que si no tenéis moldes de queso ni material específico eh, vais a poder hacer queso fresco de un día prácticamente para otro y sin eh, material complicado, ¿vale? entonces ¿qué vais a necesitar? bien Vamos a verlo, eh, lo más así especial es cuajo, que se vende en farmacias o por internet, ¿vale? Eh, en la farmacia lo suelen, vamos, quizá no lo tienen, pero lo podéis pedir y os lo traen pues al día siguiente, ¿vale? Puede ser líquido o puede ser en polvo, cualquiera de los dos nos vale Como os digo, es muy recomendable tener moldes, pero si no los tenéis no pasa nada, podéis eh, utilizar un escurridor y un plato para hacer de prensa en este caso haz queso fresco y no utilices leche cruda porque sí que para hacer eh, un queso curado pues eh, sí que es recomendable un molde en condiciones porque si no pues oye al final todo el proceso y el curro que nos va a llevar pues eh, quizá por no tener el material apropiado la podemos liar pero siendo queso fresco pues tampoco hace falta ya os digo que hagas la inversión es eh, simplemente pues para para probar el de tener moldes que no es necesario bien una gasa grande o sábana vieja limpia también vamos a necesitar. Y es recomendable una bandeja con rejilla del tipo de las que se usan para descongelar. Aunque no es obligatorio, ¿vale? Bien, pues cuando tengas todo el material vamos a ver las instrucciones paso por paso. Eh, como te digo, eh, ten el PDF delante porque vas a ver... Vas a tener fotos mías. Voy comentando cada paso, el 1, el 2, tal... Con fotos mías, pues, haciendo el proceso. Bien. Bien. Eh, el paso número uno Si es leche cruda Te vas al pastor del pueblo Y de forma no sé si legal o alegal Bueno, o consigues leche cruda Como sea Pues cuela la leche con una gasa Esto se hace cogiendo una perola A ver, depende de la cantidad que vayas a hacer, ¿vale? Yo en el caso cuando hago Pues eh, lo hicimos con 20 litros Entonces, coges la gasa O una sábana vieja de algodón Un paño Y pones pincitas eh, sujetando en la parte superior del perolo, como veis en la foto, la gasa, y colamos la leche, ¿vale? Por si hay alguna pajita, alguna ramita o alguna historia. Siguiente paso. Calentamos la leche a 32 grados si tenemos termómetro no lo he puesto como indispensable porque no es necesario al ci cien vale y no quiero eh, que veáis más dificultades más barreras de las que de las que tiene entonces si tenemos termómetro como veis en la foto pues lo calentamos a 32 grados sino que esté templado pero que no nos llegue a quemar vale si metemos el de domeñique que esté un poquito tibio que no llegue ya os digo que nos no llegue a quemar vale y más o menos serán 32 35 grados una vez que la tenemos en el paso 2 la leche caliente a 32 grados esto lo hacéis y eh, tranquilamente vais removiendo a fuego medio fuego suave yo os invito a que lo hagáis en familia vamos a tardar más o menos unas 12 horas pero no os asustéis porque eso es un periodo de trabajo yo que sé de una hora y pico o dos horas luego descansamos seis horas y luego otras seis vale o a sea, las 6 horas hacemos una cosita las seis horas otra pero ya os digo que podéis juntaros por la mañana yo os invito a que juntes en familia o con colegas Y quizá aprovechando las navidades, o bueno, un día sin familia, lo hagáis por la mañana, os tomáis el vermú a las 6 horas, pues más o menos, o, o la comida, o después de comer o antes, según cuadre, hacéis lo otro, y lo último, pues ya a la cena, ¿vale? Bien, entonces, continúo, una vez que tenemos la leche caliente a unos 32 grados, añadimos el cuajo, el paso 3 según las indicaciones del fabricante como guía se suele decir un mililitro cada dos litros de leche eh, puede ser cuajo líquido que directamente pues con una jeringuilla lo medís o con un vaso de estos medidor y si no si es en polvo pues sacáis el equivalente mezcláis agua con, con según el fabricante con la cantidad de gramos o de cuchara suele ser cucharadita o tal bueno sacáis las matemáticas hacéis la regla de 3 y lo añadís con agua y lo echáis al al, al perolo con la leche, ¿vale? Lo removemos bien y en el paso 4 dejamos cuajar durante de 45 minutos a una hora hasta que la leche está cuajada. ¿Vale? Como veis, eh, hay que hacer pasos, pero también tenemos que descansar, o sea, descansar entre medias. Por eso os digo que si lo hacís entre amigos o para pasar el día tranquilamente, pues es entretenido, ¿no? Que mientras que haces algo chulo, pues estás charlando con colegas, familiares o lo que sea. Bien, de 45 minutos a una hora, dependerá del cuajo que hayáis echado, del tipo de cuajo, de la temperatura, etcétera Se sabe que esta cuajada, cuando ponéis, os recomiendo un cuchillo jamonero, lo dejáis ahí tieso y se queda, como veis en la foto número 4, el cuchillo ahí de pie. Bien, ¿qué tenemos? Pues ya te hemos hecho cuajada, fijaos, ¿no? ¿Queréis cuajada? Bueno, pues ya la tenéis. Olvidad del queso y coméis la cuajada. Si es que no sea leche cruda, ¿vale? La leche cruda todavía no la podemos consumir hasta que no hayan pasado dos meses, teniendo en cuenta. Y también os digo, si utilizáis leche cruda el material, recipiente cuchillos, etcétera, que utilicemos con esa leche, debemos lavarlo bien, desinfectarlo, ¿vale? No podemos mezclarlo con eh, eh, alimentos que o cosas que vamos a utilizar. Que en, o sea, damos por hecho que la leche está mala, ¿vale? No va a estar mala, en principio es poco probable, pero damos por hecho que puede estar contaminada, ¿vale? Con lo cual, esto lo trabajamos por separado. Si es leche normal, fresca o leche de un tetrabrix pasteurizada que también nos va a servir... Pues nos olvidamos de esto, ¿no? Menos complicaciones. Bien, cortamos el cuajo. ¿Cómo se corta? Si veis la foto número 5, hecho como cuadraditos, hacen como de, como de cuadraditos del tamaño de un garbanzo, por ejemplo. Vais haciéndolo eh, de forma longitudinal es decir, si miráis desde arriba, pues los cuadraditos, rara, rara, haciendo rayas y luego transversalmente para que salgan estos cuadraditos, pero también... Eh, de forma horizontal, ¿vale? Porque también se ha hecho, se hace un tomo bastante gordo de, de este cuajo. Entonces vamos cortando en, en ambas direcciones, ¿vale? Bien, paso 5. Dejamos reposar otros 5 minutos. Ahí veis un poco también en la, en la foto número 6 cómo están los, los cuadraditos. Yo os había dicho como un garbanzo este parece casi un pulgar, ¿vale? Pero bueno, que podéis lo más fino posible. Y ahora ya vamos a preparar el a preparar los moldes con las gasas si tenemos simplemente un colador porque vamos a hacer el queso fresco como experimento pues colocamos ahí la gasa encima del del colador si tenemos moldes de queso colocamos la gasa dentro del molde y vamos con un cazo cogiendo estas partes de, de, de cuajada que hemos preparado y las vamos echando en, eh, en estos moldes o si tenéis la bandeja esta que os decía de escongelar con rejilla pues poner los moldes encima para pues este suero que va soltando que se vaya quedando en un sitio ahí pues, más cómodo que no nos manche yo lo que hice como veis en la foto número 7 es el típico un colador grande de cocina de esto de escurrir pasta echáis ahí con un cazo en la cuajada y así ya va escurriendo ahí y ya de ahí directamente la pasamos encima de las gasas sobre los moldes para que ya haya soltado bastante parte del suero eh, pues fuera de, la, de las rejillas y que sea todo más limpio llenamos los moldes con este cuajo con esta cuajada y una vez que están llenos hacemos el primer prensado vale, vamos a diferenciar un poco llenamos como veis en el número 8 la foto número 8 eh, de cuajada los, los moldes tapamos, o sea, cubrimos con la gasa este este cuajo y ponemos la tapa del molde si tenemos molde si no tenemos tapa tapamos con la gasa y colocamos un plato encima un plato pequeñito o acorde al, al colador que estamos utilizando y ya tenemos como el el atillo preparado bien aquí vamos a hacer el primer prensado del molde o del colador con el plato que tengamos en torno de 6 a 8 horas con 5 kilos de peso para un kilo Tenemos pesas, que tenemos pesas de gimnasio y tal, de mancuernas o lo que sea, pues ya sabéis 5 kilos, facilito que no, pues 5 litros de leche o el equivalente que tengáis por ahí, ¿vale? 5 kilos de pesa para un 5 kg de peso, perdón, para 1 kilo de queso, que nos sale que le, o sea, es, esto se mide los moldes suelen ser de molde de 1 kilo, molde de medio kilo, molde de 2 kilos ¿vale? Para 1 kilo, 5 eh, kilos de peso. Nota, más o menos salen por cada 5 litros de leche, un kilo de queso, o 4 litros de leche, un kilo de queso, depende de si es de cabra, de vaca, de oveja, la grasa que tenga, la época del año, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como mínimo utilizad 5 litros de leche, ¿vale? Podéis utilizar menos, pero para que sea una cantidad un poquito un poquito maja. Entonces, ya sabéis que de 5 litros eh, más o menos pues volvá a tener una quinta parte una cuarta parte del peso. Si no lo habéis medido, que os que ya vais tarde, bueno, pues le, calculáis el equivalente y más o menos pues lo que habéis utilizado de leche lo ponéis de peso vale porque más o menos es la, esta quinta parte que os digo. Bien, en la foto número 9 podéis ver la, un, eh, las fotos, el prensado, yo en una de ellos he utilizado, bueno, en dos he utilizado pesas y en otra un patinete con dos troncos, ¿vale? Pese los troncos en una báscula y más o menos pesaban lo que necesitaba, que eran 10 kilos para este tipo de, de cantidad de queso y lo puse ahí en plan invento rústico Bien y ahora es el momento ya tenemos nuestros quesos ya con el primer prensado de hacer requesón, ¿vale? ¿Cómo se hace el requesón? Bueno, pues, ese suero que nos ha sobrado, eh, todo lo que hemos escurrido de, de prensar esto, bueno, de sacar la cuajada, eh, de donde hemos sacado el cuajo, hasta casi, eh, lo calentamos hasta que casi alcance el punto de ebullición. En ese momento, casi, de cada punto, o sea, lo calentamos a fuego medio, en ese momento... Eh, que esté casi a punto de hervir Se formarán unas nubes blancas en la superficie Y las vamos recogiendo con una espumadera O con un colador Y las vamos apartando Pues esto es el requesón Fijaos, ¿de dónde viene el requesón? Pues viene de ahí, ¿vale? Del suero de que sobra hervido Sacamos el... el requesón Esto está absolutamente espectacular con miel Es una puñet... Una maravilla, una maravilla una No quiero hablar más Es una delicia, una delicia está delicioso, así que jalo un poco que se enfríe porque caliente sabe un poco raro pero está absolutamente increíble tiene mogollón de proteína y de grasa con el suero que nos ha quedado son, es una bebida con sales podría ser algo como tipo isotónico no para reponer sales el suero de proteína de leche no sé deciros, si viene habiendo sacado el requesón o no, al final es un subproducto ¿no? de, de hacer queso, pero no sé si viene habiendo sacado el requesón, o sea, con eso igual se podría eh, calentar hasta que se quedara solo la última materia y sólida, bueno, y ya os digo, no sé si es pues, proteína de suero de leche, intento investigar, pero no he llegado a nada claro, pues esta es pre-requesón o post-requesón, ¿no? Imagino que será pre para que tenga más más proteína, pero bueno, ya no os puedo, ya no os puedo decir, no podemos exprimir más, ¿vale? Ese suero pues lo podemos aprovechar como bebida isotónica pero uf, como os digo al final salen bastantes litros y bueno pues yo que sé a forma anecdótica voy un poco pero más tampoco sé el concentrado que tiene de sales y bueno yo la verdad que, que la desecho bien y ahora siguiente punto el paso número 10 pues media vuelta y segundo prensado de 6 a 8 horas es decir hemos dejado los quesos mientras hacemos el requeso nos tomamos un vino comemos o lo que sea Y a las 6 horas desde que hemos puesto de 6 a 8 horas los quesos o el queso a prensar, a que escurra ese suero, ahí le damos media vuelta, le ponemos boca abajo y otras 6-8 horas con esos mismos peso que habíamos puesto antes para un kilo. Bien, y ahora tenemos, os digo, de otras 6 a 8 horas. Entonces, eh, esto nos da una idea de, de la planificación, es decir, si yo, por ejemplo, Eh, pongo los quesos a prensar me levanto pronto por la mañana, pim pim después de desayunar lo hago por ejemplo, a las 10 de la mañana pues a las 4 de la tarde hago el siguiente paso que estaríamos aquí, el paso número 10 y luego dentro de 6 horas, por decir 6 horas en vez de 8 a las 8 de la tarde pues tengo el segundo el segundo prensado mientras tanto, eh, preparo la salmuera ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues en una olla grande que cubra, o sea, que, que con agua, que llena de agua, quepan todos los quesos y, y, y se cubran, echamos un huevo fresco, un huevo normal de gallina, lo echamos ahí y vamos añadiendo sal hasta que el huevo flote. Entonces, tú tienes ahí sal, echas un puñado, lo vas removiendo hasta que se diluya, que tarda bastante, porque si el agua está no está caliente, pues tarda bastante, ¿vale? Sal gorda, pues eso es que más barata, echáis ahí y el huevo no hace falta que esté todo el rato ahí, ¿vale? Lo metéis. Si no flota, es un huevo que esté bien Si el huevo está malo, flotará aunque el agua no tenga sal vale Un huevo que esté bien, por favor Lo, lo metemos ahí, vamos echando sal Cuando flote, tiene la sal óptima para hacer la salmuera Cuando hayamos He acabado el segundo prensado Metemos el queso o los quesos en la salmuera durante unos 5-6 horas Que nos vamos a costar Oye, pues si está 7 horas en vez de 6 Pues tampoco pasa nada, vale saldrá un poquito más salado Pero tampoco es una cosa que, que se note mucho una vez hecho esto, eh, a la mañana siguiente sacamos el queso o los quesos, si es queso fresco ya no lo podemos tampar, mm, qué rico, y si no, lo llevamos al sitio de maduración. Bien, el sitio de maduración tiene que ser, lo ideal sería que estuviera una temperatura de 12 grados y 80% de humedad para gente normal, si no queremos complicarnos mucho la vida, eh nos valdría la parte de abajo el cajón de las verduras de, del frigorífico, ¿vale? Va a estar un poco más frío, pero bueno, para tener un queso pues que vaya madurando nos sirve. O una habitación en la que no haya calefacción, yo por ejemplo lo lo curo en una caseta que tengo como un trastero que tengo que tengo fuera que está a una temperatura por debajo que no es lo óptimo, pero bueno, yo la hice durante 2 a 3 meses de curación y me y me funcionó. Pero ya os digo, para el queso fresco ya lo podéis comer al, al día siguiente y si queréis pues algo tierno o semicurado, pues yo que sé, que esté ahí una semanita, pues lo tenéis el cajón, en el cajón de abajo de la nevera o un sitio similar, una terraza pero claro, ahí aunque no le caiga el hielo pues ya está por debajo de, pues de 10 grados vale entonces, bueno ya os digo, puede fallar la cosa se puede se puede poner malo pero sobre todo, os invito a que si no tenéis un sitio específico, una bodega que sería lo ideal, no una cueva, que ya sería la leche pues al menos a que eh, lo hagáis en invierno para que las altas temperaturas no, no os lo estropeen y si lo hacéis fuera de, de, un, de una época fría pues simplemente haced, haced el queso fresco y, y ya está, no nos evitamos el problema. Bien, entonces, eh, llevamos los quesos al sitio de maduración. Lo veis idealmente en, el, en la rejilla esta que tenemos para, para congelados, como podéis ver en la foto número 14, bueno, 13 o 14, que está ahí encima. Al día siguiente ya tenemos, como os he dicho, el, el queso fresco, es decir, lo hemos eh, lo, después de haberlo metido en salmuera, al día siguiente, ¿vale? del sitio de maduración, que antes creo que lo, creo que lo he dicho mal, o al menos ha dado lugar a error. Lo podéis comer recién sacado de la salmuera, pero lo ideal es que lo saquéis o lo si sí, lo maduráis un poco en, en este sitio de maduración o en el cajón de abajo de la nevera, ¿vale? Otro día más y eh, así ya tenemos pues el el queso fresco listo, queso fresco medio tierno, ya es una cosa como intermedia, ¿no? Porque no es tan fresco como como el fresco no tiene tanto Está un poquito más seco, la verdad que está súper es rico. Ya os digo, si esto es leche cruda no vale, vale, tiene que ser leche fresca o pasteurizada. Durante los primeros 15 días, a partir de aquí, debemos darles media vuelta una vez al día y después una vez a la semana. Es decir, eh, una vez al día, venga, media vuelta, pin, al día siguiente, otra media vuelta. Así durante 15 días, es un poco rollete, ¿eh? 15 días y luego ya simplemente una vez a la semana. Y ya os digo, podéis comer el queso cuando queráis, salvo que si es de leche cruda, debe madurar al menos dos meses para asegurarnos que es seguro tomarlos y que no pues tiene ningún patógeno que nos pueda causar algún problema. ¿Vale? Bien, millimencasa.com barra queso. Ahí tenéis esta guía en PDF, esta breve guía en PDF. Si tenéis cualquier duda respecto al proceso, pues me escribís desde el apartado contactar y os intento resolver. Bien, pues nada más. Eh, contadme por ahí en el grupo de Telegram O en privado directamente qué tal os ha ido el queso Si mandáis alguna foto Y nada, os, os invito a hacerlo La verdad que es algo muy chulo Que es algo de pasar entretenido en familia Si tenéis críos y tal Y bueno, pues la verdad que es algo que, que mola bastante Agradecer a Luis Andés Que fue el maestro quesero Que me enseñó a hacer a hacer este este tipo de queso Bien, nada más Ser responsable para ser feliz Hasta luego